Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Asimismo, David y los jefes de ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de e m a n y de Gedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de e l l o s hombres idóneos para la obra de su ministerio fue: De los hijos de Asaf, s a c u r José, Netanías y Azaz. Azarela, Hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizó bajo las órdenes del rey. De los hijos de Gedutum, Gedalías, Seri, Gesaías, Asabías, Matatías y Simei, seis bajo la dirección de su padre Gedutum, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Bucías, Matanías, Uziel, s e b u e l Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, r o m a n t i e s e r Josbekasa, Maloti, o t i r y m a a s i o t Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán catorce hijos, Y tres hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. a s a f h Gedutún y e m a n estaban por disposición del rey. Y el número de e l l o s con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suerte para servir por turnos. Entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José. La segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce. La tercera para z a c u r con sus hijos y sus hermanos doce. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos doce. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos doce. La sexta para b u q u í a s con sus hijos y sus hermanos doce. La séptima para g e s a r e l a con sus hijos y sus hermanos doce. La octava para j e s a í a s con sus hijos y sus hermanos doce. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos doce. La undécima para Azareel. La décima tercera para Zubael, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima sexta para Ananías. Con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima séptima para Josbe Casa, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima octava para Anani, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, doce. La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos, doce. hijos hermanos sus sus y La vigésima segunda para g i d a l d i con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima tercera para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima cuarta para Romanti Ezer, con sus hijos y sus hermanos doce.